La crisis causó dos nuevas muertes. Después, ya son 400.000 los jubilados en juicio son contra el Estado. ¿Son reclamos? El agro es de sus para, para nuestro bienestar. bienestar. Los Kirchner cercan su de gobierno apelando a los de fundamentalistas. Denuncian un plan de se gobierno se violadan, contra la sí libertad podrían. de expresión. Biolcati acusó a los Kirchner de corruptos, arrogantes y egoístas. ¿Senerísimo? ¿Senerísimo? De que... Denuncian <ríe> un ataque a las libertades individuales la los de Panermo, partidos antikirchneristas. Hasta la CIA dice que en Argentina el gobierno manipula la inflación. Diga nueva pista de la Cámara. Se agota el fondo para subsidiar el gas y el gobierno gastó. Se agota el fondo. Deben pagar las uvas de luz y gas. Se trata de grandes usuarios particulares. Los aumentos van de 20 al 100% piden neural el juicio. Problemas brutal ataque en la plata 000. a una mujer embarazada. No los jubilados el en el se con la alimentados. Pobre la paz, campaña kirchnerista en Latinoamérica. La Sin acuerdo entre ¿Y Colombia y Venezuela. Los los los los los se convocaría una cubre presidencial para superar la crisis para la denuncia de Bogotá sobre. Para romper el cerco mediático. Radio con todo.